estabilidad y y, las, y arrasan pero hasta aquí por lo que trajo la liga este donde las localidades son muy importantes eh, no por lo difícil que sean, sino porque los equipos juegan de esa manera, sí. local y de visitante, bajan su rendimiento yo creo va a haber series largas a ver, qué Ay. piensa Pablo Orlietti con respecto a la situación de la serie la unión de Formosa bueno, esperará descansado. Pablo está descansado entre los dos primeros. Y bueno, por eso, la Unión de Formosa va a esperar, <risa> pero podemos hablar del resto de la serie, son equipos a los que la Unión ha enfrentado, y, y si se trata de un equipo que ha generado buena regularidad en el último tránsito del año, en la temporada, a partir de aquel arranque fallido que tuvo la Unión de Formosa en cuanto a resultados, cuando logró rearmar el grupo con la llegada de los nuevos extranjeros. La historia cambió radicalmente en el equipo del profesor Narvarte. Y Pablo Orlietti tiene mucho que ver con esa historia. Pablito, querido, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Bueno, ¿todo bien? ¿Descansando, como dice gallego? Sí, sí si nos dieron ahora unos días, así que estamos... ...haciendo nada, absolutamente nada... ...no, a ver... Y, ...y de las series que hablábamos recién con el gallego... ...vos que olfatea series cortas, series largas... ...que van a ser parejas, seguro que lo serán... ...sí, sí, pero están... ...están durísimas, ¿no? ...no, no podés predecir nada, me parece... ...más allá de las localías... ...eh... eh ...se vio de una forma increíble, increíble... ...lo que va a ser Weber Argentino... No no, no, no no se puede predecir nada ni adelantar absolutamente nada a ustedes el tema de la localidad ¿les ha modificado algo? o sea, sentís que independientemente de los resultados digo en cuanto al juego, porque si buscamos los resultados, la mayoría de los equipos de la liga ha perdido más de lo que ha ganado Sí. O mejor dicho, todos los equipos de la Liga han perdido más de lo que han ganado de visitante. Pero en cuanto al juego, ¿sentís que ustedes también entran en esa tesitura de, de que no logran establecer el mismo patrón de juego de local que de visitante? No, no hay más. De hecho, en el grupo llegamos a pensar que ganamos eh, nos iba mejor de, de visitante, nos sentíamos más como de visitante que de local. ¿Sí? Ahora que empezó a ir mucha más gente a la cancha acá en Fuerza Eh, nos potenciamos un poco más Creo que, que sirve, sirve Nos sirve de mucho Que vaya gente Que haga ruido ¿viste? Eh, pero, pero no, nosotros Nuestro caso particular Creo que jugamos de la misma forma en los dos lugares Fabi, lo podés saludar a Pablo Bueno, los saludo Los felicito por la, la gran campaña Que han hecho con, con la avión de Formosa este, Metiéndose Ya directamente para la etapa que viene Eh, en su conferencia en la conferencia norte y te pregunto en lo individual también has tenido mayor protagonismo que el que venías teniendo no este eh, alternando titularidad con, con el banco pero con mucho más minutos y aprovechando muy bien los minutos que, que tuviste cuando toín no estuvo este y, y seguramente vos te sentís como más confiado no como un poquito más tenido en cuenta no pablo sí sí sí sí la verdad. La verdad que sí eh, por ahí no había hablado con gu al principio de año que al principio me, me iba a costar por el tema que yo venía con la elección, pero ahora que me siento bien físicamente me siento mucho más cómodo y y, bueno, y aprovechando los, los minutos que dice me va dando ¿no? que le mete una muy buena rotación al banco que creo que es es clave para nosotros por el bienestar físico que tenemos todos los integrantes del equipo justamente por eso por la rotación de minutos Pablo bueno, y y la llegada de Francis y la llegada de Irán también porque es un momento importante ¿no? Sí sí me habla me habla eh, qué sé yo no, no tengo nada contra los dos primeros distanjeros que tuvimos pero la verdad que muy pocas veces había visto algo parecido teníamos uno que se dormía tenía una enfermedad que se dormía y el otro que ...no entendía nada... ...y, se... y vinieron estos dos... ...el que hablan español... ...el que entienden el Vázquez FIBA... ...y nos dio las potencia... ...una forma... ...terrífica... ...o sea, la permanencia de esos dos extranjeros... ...nosotros algo contamos en la radio... ...pero no para generar ningún tipo de conflicto... ...ni disturbio, pero... ...sabíamos que había un... ...al grupo de nacionales... ...uno de los dos extranjeros les estaba haciendo muy mal... ...y que tal vez la decisión... ...independientemente del resultado... ...si era bueno o malo como jugador... Eh, iba a ser prescindir de ese jugador después de la derrota que tuvieron en Sunchales. Claro, sí. Y realmente... No se genera mal ambiente de nada, me parece que todos lo vemos y, y lo entendimos de la misma forma, ¿viste? Así que cuando cuando se dio ese cambio, un salto de calidad. ¿Qué es lo mejor que tiene la Unión de Formosa hoy como equipo desde el punto de vista de juego? Que vos digas, esto realmente lo estamos haciendo muy bien, a partir de acá complicamos y mucho a los rivales. Eh, me parece que la energía que tenemos en defensa, porque porque al estar tan activos, cuando te queda un hueco abierto, sabemos, sabemos ocupar ocupar bien la falla ¿viste? y corregirla rápido. Me parece que nosotros dependemos de nuestras piernas y de nuestra defensa, nada más que eso. Está muy bien. ¿Y cómo es...? Ahora el futuro, ¿no? Eh, con respecto a lo que ya pasó, a toda la etapa de serie regular, como bien los play-offs, ¿cómo, cómo crees que se puede ir dando esto? ¿Preferís un rival más que otro? Porque viste que los equipos a veces, eh, qué sé yo, Ferro no más, pero a Comodoro Rivadavia le, le caía mal Ferro, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. No lo, claro. Da, lo complicó de incitante, porque era un equipo incómodo. ...para el equipo de Gonzalo García... ...¿Ustedes tienen alguna preferencia... ...de algún equipo que les caiga más incómodo... ...o más cómodo que otro? Y no, la verdad... ...ayer nos juntamos a Comer... Y, ...entre Regata y Quinza... ...viste que uno se pone a hacer cálculo... ...a ver qué y nos claro, permite... Y, ...y no sabemos... ...porque a Quinza le ganamos... ...de local y de visitante... ...con Regata no le pudimos ganar en todo el año... ...pero sin embargo Regata terminó mucho más abajo... Eh, después te ponían a hacer cálculo de la edad de los jugadores y que las horas de viaje y y no. No, no, no, no, no, no, cierran, ¿No cierran los cálculos? No, no, no, no para nada, para nada. No le no encontramos cuál nos conviene. Nos vamos a tener que adaptar al que venga. ¿A mí no te gustaría jugar más? ¿Cómo? ¿Con quién te gustaría jugar? Eh... Pero tenés que jugar con, con regatas porque lo quiero ver a, al Santi Escala si sí, tenés que jugar con regatas porque no tiene Robert Bates la vacuna de Món Tintorini por eso <risa> también sí, por bueno. eso por eso que nos voy a, <risa> a nosotros pero no, lo, lo tiene a Chris que algunos 100 claro, mide lo viste Chris lo que ¿eh? tiene 10 metros para arriba y 5 de ancho, ah, sí, 5 de ancho. pero Robert Bates te raspa más tenés 5 de ancho y todo eso Sí, sí tiene más mania, sí, sí, sí, pero... Sí, sí tiene más mania. Mira, ya, ya, nos, ya nos conoce todos, ¿viste? Pero, pero no, no sé, no sé, la verdad es que no sé. Pablo, un abrazo grande, gracias por este rato eh, que, que charlamos en Uno Contra Uno Radio a, a seguir trabajando. ¿Ahora cuándo vuelven a trabajar? El viernes, por la tarde ya arrancamos. Bien, una buena cantidad de días de descanso les regaló el profesor Narvarte. Bien merecidos los tienen también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Pablo. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Pablo Orlietti, jugador de la Unión de Formosa, estará esperando rival para la segunda ronda de play -off. Su rival saldrá entre Kimsa y